Qué pregunta difícil este, yo creo que ha hecho una buena presidencia la primera presidencia de Kissinger para mí fue muy buena este, te diría que, que me quedo con esa con esa respuesta también Bien. tuvo las condiciones a nivel nacional no es cierto para poder para poder hacer una buena presidencia ¿no? a nivel mundial pero pero pero bueno de lo que yo vi en, en mi corta El mi corretera me parece bien lo más, lo más rescatable.